The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul, a scene whose head is on the fold. The guns as he fills his bridle will appear. He frisked, frisked the torn remains, dropping the print, prints and stays and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the darkness.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 There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors try to ourself, and if the show is through, Silent looks and with the cues of at last, the pulls and marshes, smiles, like last in 1998's show. The Todd song, no one ever sings. The curfew-cross line, the comedy divine. The bulging eyes of puppets, story-riding screen. This feels the chills and goes go on Sing songs and surprises There's something here for everyone Besides your see today There's fish, jeeps and malachas When the queens or youths of Si, si este sonaba ¿eh? y una cosa muy habitual ¿no? los locutores de radio no, no, no me digáis no bueno, me digáis que no me que es ronca, ¿eh? lo sentisteis fácil nunca lo de soplar en el micrófono para ver si ¿eh? se joder se en el micro y así una vez si si, si formula o no formula como ya la historia se joder tuviste que sentar que cuarenta mil veces que por si es el primero, ya no, verá seguro que no. A ver. estoy, estoy preparando aquí estos cosas para, para que se vean bien. ¿eh? Eh, esto pongo para aquí. Sí, no, yo me entiendo, ¿eh? yo me entiendo lo que estoy haciendo. Estoy colocando las ventanas de. de ahora pongo este, esto pongo un grande sí, les, son las ventanas el ordenador ¿eh? del, del Windows las ventanas ¿eh? que curioso ¿eh? llamamos ventanas y y, ¿eh? y, y, y que pues haber un montón de ventanas pero yo mira, yo uso más el Ubuntu que nunca decir ventanas pero que que también, que también pues abrir un ciento ventanas yo con ciento ventanas en el el mundo también, si ¿eh? sí, ya es sin problema. Estoy estirando el, el pescuezo, ¿eh? haciendo unos ejercicios de relajación porque, porque tengo una decargado lo, lo que llevo los hombros, ¿eh? la, la parte posterior del pescuezo, ¿eh? los los cómo como lo llamaban como le llaman? Los, los que llaman de, de pote, los, los um, fisioterapeutas, no, los, los que en los maletores de China, los escápulos. ¿no? Es, to, toda carne que va ¿eh? alrededor de las escápulas tengo la, la cargada que no veas. Oye, hay un tal Nix ¿eh? en, en, en, en el chat. Hola, buenas noches, Nix. joder, moral. el Nix yo no me guapo, no sé qué eh, para ver si me has alguna cosa, si ¿Sí? dejas algo, dime Nix buenas noches Nix, y tal? bueno, no tuviera yo no, no, no, no, no, nunca por aquí, ¿eh? bienvenido, a fallarte que que, el sitio es que te encuentres el sitio de este el sitio este que bueno yo supongo que ya después de esta introducción muy corta ¿eh? la verdad es que muy corta Una introducción, una intro de, de seis minutos nada más bueno pues no sé yo si ¿eh? no sé yo si si podemos decir que esto lleve una una intro como yo debido eh, de este programa porque este programa que estás ¿eh? que estás sintiendo no otro que que anedonia ¿eh? de es para la noche A las nueve ahora, eh, nueve y, y, y, y muy poco son, son ahora las nueve y nueve minutos precisamente, eh. Vaga la, la rebuznacia eh, pues a las nueve y nueve minutos, estás sintiendo en Radio Cucala, Radio Libre Dubiu. Estás sintiendo anedonia. Estás sintiendo a, sintiendo a, a la anedonia que llega el ¿Eh? Que se yo, pero falo de ese mes en cuando falo en tercera persona de, de mí mismo ¿eh? El anotónico me se y el realizador, director, productor Y, y cuántas más cosas pueden, ¿eh? pueden decirse Cuántos más cargos en falta para ¿eh? pa sacar un programa de radio del ¿Eh? ¿Fal Falta que de alguien lo, lo produce? Debe ser. Yo no sé si muy bien, porque claro, el, el, el productor ¿eh? y un término de estos eh, polisémicos ¿eh? que tienen que tienen muchos significados. y que estoy quitando la chaqueta. No vos creáis, yo llevo una, ¿eh? una tarea complicada. Hasta cierto punto y complicada. Eso que decía yo, que, que lo de que el productor lleve un término polisémico, no, yo, lo mismo, un productor musical, que parece ser que llegue el que el que falla regolos en, en la obra musical. Así que tú por ejemplo ya es eh, y es músico y fases un, un cantar ¿eh? compones un cantar bueno pues ese cantar eh, así no no vale ¿eh? tiene que tiene que producirlo alguien y producirlo y eh, pues retocarlo ¿eh? como tú lo, lo pusiste y lo lo, lo hiciste no vale tiene que ten que retocarlo a alguien y así el productor y hay veces que los productores son famosísimos Ah, este disco que se hizo y tal, pero, pero produce no sé quién Y, y pasa que es más importante el, el que lo produce que, que, el, que, que el que lo canta, lo toca, lo compone En fin, que no digo yo que no, ¿eh? Que me imagino que, que el hecho de producir las cosas de una manera u otra Tienen las músicas, me refiero, tienen, tienen mucho aquello Mira, yo por ejemplo, hay una, una rapacina eh, que me... Pensaba bastante como, como canta ella, la, la, la inglesa esta, la, la Adela. ¿eh? A me gusta mucho Adela, me gusta bastante. y Pero bueno, yo empecé a sentirla en el, en el disco ese que se hizo famoso. En este caso, pues, de que mala ¿eh? Eh, a la comercialidad más absoluta. <risa> Sencillamente, pues el disco ya era famoso. Una vez despertas y dije eh, mira qué voz tiene más guapa tiene la, la rapacina esta. Y bueno, pues me sentí lutar, y tal, vaya, vaya como mola, vaya, vaya descaso, vaya tal. Y entonces a raíz de eso, pues decidí sentir también lo anterior que, que tenía grabado la moza. Vaya, no molaba, no molaba un huevo. eh No molaba un huevo, pero, pero yo pensé encima, ¿eh? de que bueno, la voz que prácticamente era la misma, si quieres un poquín más madura en el segundo pero bueno a ver yo no soy tan fino como para pescárselo de ese ¿eh? de esos detallinos si era más madura pues oye sería lo no digo yo que no pero pero no creo que no creo que yo me enterase ¿eh? no creo que yo fuese a de decatarme de ello por embargo lo que lo que se fija de Katame y que eh, todo lo que era la, la música que, que envolvía esa voz y era totalmente diferente Y, y yo no sé porque en la tienda que yo compro los discos, ¿eh? en la mula la mitad de ellos vienen sin carátula sin, sin créditos entonces bueno pues, <risa> compreslos pero como, como si no los como si no los tuvieras ¿no? pero bueno vienen ¿eh? encapados y tal, bueno pues oye resumen que, que yo no sé si el, si el productor ya era el mismo o ya era uno diferente pero bueno pues Para mi idea, para mi idea que, que tenía que ser, tenía que ser diferente porque sonaba totalmente diferente y la voz de la rapacina venía a ser igual y los cantarinos, pues qué quieres que te diga, pues, pues, pues supongo que eran igual de buenos, no? No sé, digo yo. Eh, dedicaránse a esto los productores musicales porque tampoco penséis que que, que lo sé ¿eh? estoy aquí ¿eh? estoy aquí visualizando como si supiera el tema no yo no sé mucho de, de, de, de prácticamente nada ¿eh? maestro de nada aprendes mucho eso sí ¿eh? pero pero maestro maestro de, de absolutamente nada pero bueno sí que me hace sí gracia esta esta polisemia esta esta polisemia Del, del, término, del término productor Que se refiere a tantos conceptos diferentes Si os digo la verdad No sé lo que fa un productor de radio Pazme que Pazme, eh, pero, pero no estoy nada seguro Pazme que se dedica a, a buscar la información Y las cosas que, que Luego tiene que soltar El, el locutor Si eh, en ese caso, pues está claro que yo soy del de productor de, de anedonia, porque les va ya es que suelto a través del micro, no sumaba ya es que nadie me, eh, me proporciona, son vaya es que, oye, se yo mismo de, de dentro de mí. Eh, bueno, y en cualquier otro caso también soy el productor de anedonia, porque no hay nadie, no hay nadie eh, no, más que faiga anedonia aparte de, de mí mismo. Eh, luego la está la, la, la otra el otro término que son los productores que ponen las perres. parece que en el cine el productor y el el que pone esperres. ¿Eh? de los productores de tal pero ya sencillamente con pues, personas perres los mismos que puso pues, las perres para para otra película cuántas veces dicen eso de tal pero pues, no sé de los mismos productores de la exitosa no sé qué bueno pues pues sí Los mismos productores, pero yo, padrón a mí, a mí, eh, a mí que, que eso como que no, no tengo mucho aquello porque al fin y al cabo los productores no oficinan no no no otra cosa que ponen las perras. Qué sé yo, qué sé yo, eh? misterios, misterios. Igual que, ¿qué coño hay un realizador? Yo más o menos eh, en, en la tele fui a pescantar, me da lo que hay un, un realizador, que yo el que dice, ahora... La cámara está, ahora la otra cámara, no ves cuando cambia de enfoque de los sitios de eh? esta imagen, viene de aquí, está esta del otro lado. Eso, para que en la tele lo falla un realizador. Por eso, yo que los directores de cine, y al menos también realizadores, porque supone que el director y, y eso es lo que fae. Mira, yo ahí hay, hay, hay muchos años. ¿eh? Cuando yo estudiaba, tenía un, un compañero que, aparte de. de estudiar lo que estudiaba yo bueno no, no, no ya que estudiar mucho tampoco porque lo que realmente prestaba yo era yo era el cine era al cine y entonces es, bueno pues él estaba estudiando cine y eso ya era lo que lo que tiraba después es que llegó a, a ser realizador director de algún cortometraje que tuvo mucho éxito Yo, por cierto, vi lo y bueno, no sabía exactamente qué, qué gracia tenía, porque yo era sencillamente una sucesión de imágenes de décadas de desiertas ¿eh? y una voz en off diciendo cosas de fondo. No lo sé, sí. los que sabían de cine, yo no sé mucho de cine, eh, decían que era una maravilla. Bueno, pues, pues sería, sería, yo ya por digo, no sé. Por la cuestión es que el rapaz este, eh, como estudiaba cine y sabía mucho, mucho de cine, Pues intentaba ilustrarnos ¿eh? en, en alguna que otra tarta de cafetería que ya no tuve muchas, ¿eh? no tuve muchas porque yo ¿eh? en los meos tiempos de estudiante yo era tonto y dedicábame a estudiar, cosa que no tengo yo muy claro que después valiera para nada, pero bueno, yo dedicaba, me dedicaba a estudiar. Bueno, para dar algo así, valeo unas veces, valeo para dar algo, otras veces de de valer, Bueno, digamos sencillamente que, que si, si si a día de hoy me pregunten si estoy arrepentido de, ¿eh? de haber estudiado, pues diré que bueno tanto como arrepentido no, porque ya lo sé que es un dicho muy popular y sueltan mucha gente por ahí, pero bueno oye a mí yo arrepiento me básicamente de las cosas que no fuego A lo mejor arrepiento también de los que faigo, pero queda mucho más guapo decir lo contrario, ¿no? Ay, arrepiéndome nada más de las cosas que no faigo. Bueno, pues, ya es verdad, como ya he dicho más veces, por lo menos de las que faes, sabes lo que pasó. Si no les tienes fecho, no sabes si si, si deben a salir bien, deben a salir mal. No, no una impuñetera idea. Por eso a lo mejor también soy el sumo sacerdote de la, de la religión de los multiversos. Porque al fin y al cabo ahí quedes tranquilo, ¿eh? como estás en el medio, ¿eh? entonces cosas que no sabes cómo fueron, pasaron, todo es. Fueron buenas, fueron malas, fueron mejores, fueron peores. Infinitas cosas mayores pasaron de, ¿eh? de las que pasaron por desear de hacerlo. Y seguramente infinitas cosas peores también. Sí, sí, porque yo lo bueno que tiene la religión de los multiversos infinitos, bueno, lo bueno o lo malo, ya por decir, sí. y absolutamente increíblemente conformista y una cosa muy muy conformista pero bueno lo he dicho que en, en aquellos tiempos eh, en los que el rapaz aquel eh, estudiaba estudiaba cine eh, una de las cosas que fascina en aquellas a veces interminables tardes de cafetería era intentar ilustrarnos o los demás acerca de, de las diferentes funciones los diferentes puestos Eh, que ya necesarios para pa crear una, una película que si, que si tenía que haber por supuesto un director que si, que si tenía que haber un director de fotografía que, que si tenía que haber también un, un director artístico que si, bueno, tantas cosas que yo la verdad llega un momento eh, en que en que me preguntaba digo, yo bueno, y entonces El, el que llamamos el director, que por lo visto habría que decir director de actores eh, Que supongo que también dirigirá a las actrices eh, Guiño a lo del lenguaje inclusivo que te decía ahí dos o tres semanas Bueno, cierro el guiño que, que al fin y al cabo es y que, que coño yo lo que fae ¿Mm? Porque joder, si resulta que todo lo fae nosotros Yo acuerdome de aquel que venía a ver el manga, a ver tal película Hostia, vaya, vaya, dirección de fotografía más mala. Yo decía, va, ah, pues el, el paisano este y llevo un director, ¿no? No, no, no, la parte del estaba muy bien, pero claro, la fotografía, madre de Dios. Bueno, y, y, y, la, y otras veces venía y decía, va, wow, una dirección artística penosa, que parece ser que tenía que ver con los colores. Una cosa increíble, pues. no sé, la fotografía tenía que ver con el, con el brillo, ¿eh? Y, y, y la dirección artística con los colores. Yo decía, madre de Dios, pero de verdad hay, hay uno que se preocupa de que vayan tus vestidos de, de, de colores que peguen, o, o qué sé yo, no sé si eso, pero. pero decía, mira, mira, ver por ejemplo, esto enseñaba a veces imágenes ves, una cosa de cada color, una dirección artística penosa. Bueno, no sé, yo creo que fue mucho de, de casar los, los colores, la verdad. <risa> Entonces, claro, a lo mejor yo por eso Que, que yo seguramente para director artístico No valdría Eso debe ser algo A ver, yo ya sabéis que Que de genetista tengo poco eh, No porque porque sepa eh, Que nos genes va menos información que, que la que aporta el ambiente ¿m? Que yo no tengo ni puñetera idea De, de si una persona Ye de la manera que quelle porque lo heredó genéticamente o, o porque o porque lo, o porque lo, lo moldeó el ambiente el ambiente en el que en el que se desarrolló eh, no sé no tengo ni puta idea pero ya sabéis que como dije muchas veces quiero más pensar en lo segundo quiero más pensar en lo segundo por un motivo por un motivo básico que eh, si la persona es si el individuo eh, y moldeable por el ambiente, entonces eh, el individuo, cualquier individuo, uno mismo y los demás pueden cambiar, pueden cambiar. Si, si el su so comportamiento, su so manera de ser y su so conducta es heredada y es fruto de la, de la herencia, pues no puede, puede cambiar. Y yo, como estoy conocido y bueno, yo creo que las pruebas están dándome la, la razón eh, de, de que las personas pueden cambiar, pues yo tiro más para pa la parte ambientalista que para la, pa la parte geneticista. Eh, y ¿Es verdad? ¿Llea Sina? No, no tengo ni puta idea. Pero yo prefiero creer que llegue. Eh, prefiero que llegue a Sina. Inda Indasina con todo y valga la redundancia, Estoy casi convencido de que el tema de, de casar los colores Y de entender qué colores van con unos o con otros Llega a una cuestión genética Yo personalmente no tengo ni puta idea De por qué dos colores casen Y de por qué otros dos nunca casen No tengo ni puta idea Oye, digo voslo de verdad No llegue a te llegué vacilando y estoy diciendo esto Y pero que se mentira que en realidad se lo sepa No tengo ni puta idea ¿Eh? Yo a veces pongo ropa ¿eh? y venme a lo mejor Bueno, ve, ve, come, faime este comentario: personas que tienen confianza. Ya sabéis que dice el refrán que donde hay confianza da asco. Yo pienso que donde hay confianza Augusto, bueno, ¿eh? <risa> da gusto, pero bueno, da gusto y se pueden decir cosas que, que, que no dirías sin confianza. Y eso es prestoso, joder. Pues decenme eso de que, que, que no había más colores. yo pues, no sé yo mira por mí y tal bueno, que costa que eso muchas veces dízmelo bueno ya yo, yo creo que no me lo dices porque ya debió darse por decía por pero la mi mamá decíamelo mucho lo de, joder, que, que, que no, no no había más colores que solía ser un un, una, un dicho eh, una, un, que diga muy parejo al de, eh, que, que, que, que no había otra camiseta más vieja eso también lo mucho, eso también lo dices mucho. Supongo que eso tiene un poqueñín que ver con el colfecho de que bueno, pues la idea dominante actual está eso de intentar ir siempre mejor y a mejor, la traducción de lo que opina la mayoría quiere decir, por ejemplo, consumir más. Eh, consumir más y dirá mejor eh, yo creo que cuido que si, que si por de algunas personas fuera por ejemplo la ropa sería un artículo de usar y tirar eh, sería de usar y tirar porque al fin y al cabo bueno pues oye, son de estos que están diciendo, no, lo que pones una temporada pues ya para la siguiente, no o, o, o esa camiseta está muy bella ya. ya lo más, yo dicen que está que bella, sencillamente pues Bueno, pues porque materialmente tiene muchos años, pero yo siempre yo respondo eso de no, pero funciona. ¿eh? Y quedan mirando para mí como una camiseta no funciona o no, deja de funcionar. Sí, hombre, claro que claro que funciona, claro que funciona, porque ¿para qué yo una camiseta? Bueno, pues para pa, taparte ¿eh? la pechera y, y, y la panza. Y, y para pa guardarte del frío, pues una camiseta eh, te tapa la, la pechera, la panza, la, la espalda y te quita el frío, bueno, pues para mi idea funciona, ¿no? ¿no? Pero bueno, eso eso hay mucha gente por ahí que no, no, no lo entiende ve la necesidad de cambiar, de la necesidad de, de, de cambiar. La necesidad de, de cambiar. Y, y dicen eso de que llegue en un avión no más es vieja, ¿eh? Y ya os digo que... ¿eh? Que esa exclamación se le di eh, apreciada a esa otra de, de aquella que no había más colores. Y yo, y yo de verdad os pues digo, yo que no veo, no veo la... No soy capaz a, a pescanciarme de cuando los colores pegan y no pegan. Por eso pienso que eso, que eso debe ser una, una cosa genética. ¿eh? Yo pienso que debe venir en, en los genes esa, esa capacidad. Yo personalmente no la, no la tengo, eh. Yo personalmente que va, no, no tengo esa capacidad para nada. Pero sí que me sorprende, eh, de, de, de por ejemplo, eh, de ir con un guaje por ahí y que te diga, mira, mira ese niño, pero esos colores no pegan, que, que esos playeros que llevan no pegan con la camiseta y, es sí, decir pero pero por favor <risa> unos playeros son unos hacía mete papá para pa, pa que no te haga daño eh para que no, no te manques con las piedras o con las del, del suelo no son para otra cosa y una camiseta pues pues lleva pa, para taparse y eh, ya ta. está vale no un jet tan básico no un jet tan asina Tienen otras muchas funciones pero bueno son funciones que en el mío caso posiblemente tean tean más bien desactivades también bien desactivades claro que sí hombre la ropa aparte de de la de la mera función básica que se supone que lleve la de tapar del frío y y proteger de posibles daños que pueda facete pues el el suelo o o los fenómenos los agentes meteorológicos, simplemente, hombre, si vas por la calle con un chubasquero un día de lluvia, pues bueno, esa lluvia no te da, no te da a ti, aunque bueno, tampoco creo que sea tan tan grave que te dé a la lluvia en la piel, pienso, pienso, alguno puede hacerme coño si está muy fría, bueno pues entonces igual lo que estás es proteciéndote del frío, pero bueno, sé que es, que es verdad. Así eh, que es verdad que la, que la ropa, pues, bueno, tiene, tiene otros otro, otras funciones, ¿eh? La función comunicativa, por ejemplo, es básica, porque la ropa que cada uno lleva vestida comunica un montón de cosas. ¿eh? En ese maravilloso lenguaje no verbal, que a, mí, que a mí tanto me gusta, el lenguaje no verbal da mucha más información, cuido, que el lenguaje verbal. Uno de los motivos por los que pienso yo que, que a través de la mensajería instantánea, bien sea a, a través de los telefonucos listos, eh, a través de, de los ordenadores y tal, pues seguramente los malentendidos que se producen por ahí son en buena parte de la por la de ausencia ¿eh? de la de la comunicación no verbal. metiendo en un menú jardín tremendo, eh? Casi que, mira, ¿Sabéis lo que pasa? <ríe> que estoy muerto sueño. Y y y y, y, y no vengo, ¿Mm? Ya cambié para empezar esto una hora primero y así no, no tener tanto tanto sueño, pero pero indasena no estoy muerto tu sueño. Así na no que cuido que lo más lo más interesante de, de todo va a ser va a ser poner un cantarín, ¿qué os parece? Sí. siempre sí. bueno hoy no tengo nadie a protestarme porque el el, el nix es y dicho me jalo, pero no me dicho más nada sé que sigue ahí porque bueno para ¿eh? me eh, conectado está que sigue saliendo en el, en el en el chateo pero pero no, no me dice nada Hostia, tengo tengo cantarenos aquí a esgaya con lo cual pondré este que hay mucho que no lo que no lo siento. Voy voy este que que presta mera de dios. Tuvo unos días en la lista de de los meus cantarinos para para que me pusieran en caso de estado de coma para ver si si despertaba a base de de sentirlos aquellos cantarinos favoritos. Fue una vez un programa guapo que hay muchos años, ¿eh? Que que que así na canciones por un estado de coma ¿Mm? y joder pues estaba estaba esta sentí a ver si os parece que podría despertar a alguien de un coma o no <risa> Entiendo Radio Cuca Radio Cuca la radio del queso de un kilo porque la nuestra dirección y triple doble, doble punto de yo Cuca por eso lo del queso kilo punto org. Estamos también en el 107.3 de la frecuencia modulada pero ahí no tendré ninguna gracia de hacerlo de la radio del queso de un kilo porque bueno sí Radio Cuca vale queso kilo pero Lo, lo de Cuca viendo Cucaracha, esta radio llamósele siempre Radio Cucaracha, pero fue quedando y lo de Radio Cuca y Radio Cuca y Radio Cuca y quedó así, que, que se cuquina, que si vaya bien, no, porque yo una palabra guapa... Mira, esa noche me han hecho con ganas de comentar una cocina, de comentar una cocina, ¿eh? que ya que está todo el mundo, está todo el mundo, eh, no sé cómo decirlo, está todo el mundo espantado, está toda la gente espantado, porque, bueno, pues en, en, un, en un estado ¿eh? de, de los tantos que, que, que, bueno, pues, que pueblen este, este planeta, ¿eh? en uno de esos estados escolleran para que mandaren el estado a través de bueno pues de este sistema de escolleta de de la gente que que manda sistema de escolleta que bueno donde deixa de ser bueno pues una manera espectacular un mero espectáculo para que bueno pues una una forma que na que da alguna una pequeña parte de la De la gente que, que habita en ese estado, Escolla a la persona que va, ¿eh? Eh, que va a, a tomar decisiones acerca de esos les vides ¿eh? y que va a pisotear la su voluntad, bueno, pues para pa escogerlo, ¿no? Y, y bueno, pues, pues unos de esos ¿eh? escogieron a, a uno que tiene a todo el mundo espantado, porque la democracia tiene una, una cosa muy curiosa. Y eso de que la, la democracia está muy bien mientras la, la gente vote lo que tienen que votar. ¿eh? Eh, en este caso, puede ser que los, los estadounidenses tampoco no saben votar. Puede ser que los españoles eh, en España tampoco no se, se sabe votar y se escoge una y otra vez al bueno, pues a, a, a partido, a la persona que. que fiz más más daño yo pienso que todos ¿eh? lo básico todos son exactamente iguales ¿eh? y, y pienso que los que mandan un, no son ninguno de los que se presenten a las elecciones esos no son más que de posiblemente tontos útiles ¿eh? tontos útiles los que manden tan detrás y esos no se, no se presentan a las elecciones seguramente en el caso este de los Estados Unidos, me ha pasado una cosa bastante semejante. Me ha pasado una cosa bastante semejante. No, no sé por qué pienso yo que el, el Rapacesti, eh, el, el Trumpesi, no debe ser más que un, un tonto útil. La verdad, que no deja de ser un país en el que es bastante habitual que, que haya tontos útiles eh, en exposiciones de, del supuesto poder espectacular. político y tal, el, el que está a la vista o bueno, pues el último el, el bus si si era un al analfabeto funcional de la hostia un alfabeto de todo que yo supongo que y sabía pero bueno, lo que no tengo yo tan claro y que comprendiera las cosas que eh, que llegía, o, o, o las cosas que, que escribía por eso digo lo de, lo de analfabeto funcional Pero bueno, da igual, porque los que mandaban y eran otros que, que también detrás. Los que verdaderamente mandaban. Yo pienso que ahora los que verdaderamente eh, van a mandar en el mundo, pues pusieron a ese porque, bueno, cuadraba. Pero ese no pienso yo que fuera mucho peor que si hubiera salido la otra. ¿eh? Lo que pasa es que por algún motivo la gente ahora está espantada porque salió a ese. Pues, Pues no sé, a ver. Yo muchas veces a, a, esa, a esa gente pregunto y pido que, por favor, que me digan uno bueno, uno bueno cualquiera. ¿eh? Y yo sé que este es un tema recurrente, pero yo, por ejemplo, tiendo a hablar bien de, de Hitler. Sí, sí, sí, ¿por qué no? ver a ver, tiendo a hablar bien. Tiendo a hablar más que decir que porque hay mucha gente que, que en el momento que dices esto, ¿Eh? Que Nung era peor que los demás, eh, claro, que, que ya era bueno, no, no, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo todo lo contrario. Cuando digo que, que no era peor que los demás, sencillamente me refiero a que los demás no eran mejores, porque llenen todos malos, llenen todos chungos. Y lo que ocurrió sencillamente fue que ese perdió, ese perdió, pero bueno, no sé. Exactamente, ¿eh? Eh, aparte del tema ese de que perdió, que lógicamente la historia, la y cuéntenla los que ganen. No sé exactamente eh, qué basarse materialmente para decir que ya era peor. Eh, ya era antisemita. Hostia, <risa> pues venga, que, que, que si no era antisemita los demás, no era antisemita... Eh, Stalin no era antisemita Churchill, ¿Eh? yo pienso que sí, eh, que mató a mucha gente, torturó y mató, ciertamente torturó y mató, pero bueno, no sé, también la, la muerte por fama no deja de ser también un, una forma de, de tortura, ¿no? De dejar morrer de, de fama a la gente. Eso, por ejemplo, pues hicieronlo también, yo qué sé, pues, pues Stalin con Ucrania. ¿Eh? Eh, como ya el, el nombre este, el Olodomor, ¿eh? la gran hambruna Pues sencillamente eh, Stalin desvió el, el grano que había en Ucrania Para pa alimentar a, a otra gente Y bueno, pues dejó a los ucranianos morros de fame Unos ¿No? cuantos millones de ucranianos murieron de fame eh, También cuentan que, que Churchill Para pa abastecer al ejército británico eh, Bueno, pues también agarró un, un buen montón de grano Que, que había en una de, les, de los orcolones No me acuerdo ahora si era por Por Pakistán o por Birmania No me acuerdo muy bien dónde fue la historia Pero parece que también, oye, pues de a morrer allí una serie de, de millones de personas Pues, oye, que tenía falta de de que los hombres blancos ¿eh? de, la, de la metrópoli los ejércitos de la metrópoli convertirían al, al, gran, al gran enemigo tan malvado ¿eh? el, mal, el malvado alemán bueno pues pues deseo morrer unos cuantos millones no pasa nada no pasa nada bueno, después estaba estaba el, el yankee no el yankee que también supuestamente ya era menos malo ¿eh? Pero pero el Yankee agarró a todos los, eh, cuando la guerra con con el Japón. Agarró a todos los japoneses de, de los Estados Unidos. Y no estoy diciendo a los japoneses nacidos en el Japón que estuvieran viviendo en los Estados Unidos. Bueno, no, de los japoneses que sencillamente tenían los, los huellos estirados. Pero que llevaban en tres o cuatro generaciones en los Estados Unidos no fue una cuestión. meramente racial, fue coger a todos los que tenían traza de japonés, eso fue lo que también pilló a algún coreano ¿eh? <risa> y lo metió para allá y metió los ratos en campos de concentración. me podéis decir hombre, nunca seaba. No, oye verdad, nunca seaba, no no, no, hizo ninguna masacre horrible de estos, ninguna catombe de, de personas. Bueno, hombre no siendo, no siendo les de Desde el propio Japón con las bombas nucleares, me no estoy seguro, no estoy seguro, porque yo, ya sabéis que eh, que datos, cifras y estas cosas, pues no les no les manejo. Pero no sé por qué me da a mí, que igual eh, mato mató a, a tantos de una sentada como todos los que todos los que mataron los los los malvaos los malvaos alemanes eh, en en mucho tiempo, no sé. Hombre, luego hay los por ahí también que dicen eso de bueno, pero la soparta buena tuvo que evitó muchas muertes porque mató a los dos a la vez y así no fueron matándolos poco a poco. Que si como os diga, como que a mí ese argumento no me... Eh, éticamente, digamos que, que a mí no me, no me llama demasiado. Eh, lo de decir, va, ah, mira, tiramos una bomba nuclear en, en este pueblo matamos a una serie de, de miles, de cientos de miles, y, y así no mueren todos los que iban a morrer si la guerra continuase mientras un tiempo, porque así allá ríndense y, y así allá pues no, pues no, no, no hay más muertos, ¿eh? no sé, a mí algo de algo más rechina, ¿eh? Hombre, los que defiendan una, una posición, eh, de un una, una ética utilitarista. pragmática, en plan eh, los clásicos estos, el John Stuart Mill me parece que se llamaba, eh, Jeremy Bentham, bueno me parece que eran estos eh, eh, que defendían eso, pues oye, pues la, la ética no tiene más que ser una una suma ¿eh? y si por ejemplo estáis una docena de personas y si viene un asesino y te dice a ti Eh, si mates a los otros once tú quedes vivo y si no mato yo a la docena y tú, entonces oye pues desde un punto de vista utilitarista pragmático dirías tu coño pues mira trapa acá ¿eh? trap acá la pistola que mato los atos. oye al fin y al cabo no los mato para salvarme yo que sencillamente que ellos deben a morrer igual ¿Mm? ellos deben morrer exactamente igual porque o los mato yo o matasos tú. Pero bueno, si por lo menos muere una persona, menos que soy yo, de la otra manera. de va y morrer si rey yo también. Bueno, pues, oye, yo personalmente pienso que, que, que eso no, no. Yo pues, no creo que fuera quien a hacer a esa cosa. Oye, no sé por qué me viene a la, a la cabeza ahora eso de, del chiste del charcutero de, de femenino y casado. ¿Sentiste eso de alguna vez? Eh, bueno, son estos chistes ruralistas de familia cansado que pregunto al otro: Oye, si tienes que salvar, no me acuerdo, eh, no, literal, acuérdome del charcutero. Si tienes que, que salvar a un, a un cirujano o a un, un charcutero, ¿a quién salvas? Y queda el otro pensando: eh, ¡Bah! ¡Bah! ¡Al charcutero! ¡Hostia! ¿verdad? Oye, y si tienes que salvarte tú o salvar al charcutero, a quién escoges que y entonces cada pensando el otro que le el chercoteo a no sé a mí fue mucha gracia a lo mejor no tienen gracia pero a mí a mí me mucha, mucha gracia pues eh, eso que decía yo que viendo que realmente eh, los buenos normalmente son los que ganan y los malos son los que pierden o los que se deciden en un momento dado que sean que sean malos pasen de ser buenos a, a ser malos, como yo que sé. En la geopolítica hay muchos ejemplos. Eh, Gaddafi era era bueno. ¿eh? Gaddafi, el dictador Libio era bueno y, y paseaba por los, ¿eh? por, por los por los por capitales de los estados europeos, eh, plantaba la sojaima en, en, en frente de los de los palacios presidenciales de, de muchos estados de estos y no pasaba nada. Y era bueno. Y era amigo. Hasta un día que de repente convirtióse en, en un dictador, un dictador malvado y, y, y sádico y, y estas cosas. Decidieron que alguien que manda, que manda de verdad, no los que no los que se ven, decir que, que, que te, eh, si pasaba a ser malo eh, y era malo, eh, pues, depende de la, de la óptica ética de cada uno. yo pienso personalmente que sí de la misma manera que pienso que que que Hitler ya era ¿eh? ya era abominable ¿eh? exactamente tan abominable como como Stalin como Roosevelt como Churchill y como todos los demás ¿Mm? no no más no más perdona no no más no exactamente igual que todos los demás Por eso yo alguna vez eh, hasta lo defiendo, <risa> hasta lo defiendo. ¿Por qué? Porque me, me, me parece, bueno, me parece un ejemplo seguir. Pues no, no exactamente, sencillamente porque perdió. Y, y la historia escribieron que los, los que ganaron. Porque estoy esta noche hablando de Hitler. ¿Pasa que esta noche tengo más más sueño que de costumbre? Igual sí, igual sí, no, no digo que no. ¿Cuántas horas llevas de trabajas esta semana? 10, 20, 30, sí, 30 y pico, todavía no acabó. ¿sí? Para, algunos dirán, ah, tío, tampoco yo para tanto, joder, ¿eh? 30 y pico horas, hay mucha gente que, que trabaja más, ¿eh? joder, pero yo, que a mí ya sabes de sobra que, ¿eh? que el trabajo y yo eh, somos compatibles de aquella manera, ¿eh? de aquella manera nada más. Eh, de otra manera pues pues igual no, no somos tan tan compatibles, somos un poqueñín menos compatibles ¿eh? y ahora echaránme, echaránme la bronca por poner tantos cantares tan, tan seguidos, pero mira yo lo que hay joder, estoy cansado hostia. Mire, sociedad, una asquerosidad, una asquerosidad, una asquerosidad, Te vas haciendo viejo con el pasado del tiempo No tienes ideales, no tienes movimientos Pareces pureta, pareces cansado No tienes marchas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 Jota vida. A quien le va bien en esta movida? Mide su sociedad, su sin vida. A quien le va bien en esta movida? Mide su fiesta, tu asquerosidad, tu asquerosidad, tu asquerosidad, tu asquerosidad. Oye, y, y Disney la la, chatera, la chatera de la esta noche, de X que si que si esto es un, un programa musical. Y pues dicen que los vídeos son bomberos. <risa> Bueno, joder vale bien pues yo ya que no soy bien, bastante como para dormir menos <risa> Oye, pero, si fa falta fa hacer el programa musical ¿fala? tengo aquí un mojonazo de de, can, de cantarinos ¿eh? pues canción gola pero podría ser una manera de de ¿eh? de de de de el, el programa, ¿eh? mirar de de de de Y mira a ver aquello que me recuerde, madre de Dios, tengo aquí cantarinos a mansalva. Tengo, tengo un traje, un... no me daba cuenta, tengo aquí una carpeta con, con un mogollón de cantarinos que puse aquella noche, ¿eh? Eh, de maratón, de hay un montón de años, no sé ni cuántos hay. Y hay aquí un mogollanazo de, de cantares. Eh, ¿Cuál os pongo? ¿Cuál os pongo ahora? Lo siento, Nix, pero me parece que, que voy a dedicarme a, a poner a poner cantarinos. ¿Mm? mira vea eh, estoy viendo ahora uno que venga va, va va a sonar este va a sonar este eh, pues que vos que muchas veces casi todos cuando falo de ¿eh? cuando falo de, de la pérdida de, de valor de las cosas de que les no tecnologías, lo que muchas veces ha perdido igual Me siento a mí mismo, pues digo yo, joder, suena como, ¿eh? como si fuera totalmente contrario y todas estas cosas. No, no, no, necesariamente. Soy precavido ¿eh? y pienso que, que si bien tiene muchas posibilidades y sé que seguramente para pa mucha gente la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías y una bendición, yo que sé, pues enseñar más yoño. Eh, yo por ejemplo ya sabéis porque ya lo comenté muchas veces que por el tema que por el tema que se ella eh, por el tema que se ella bueno pues eh, tengo un cierto trato más habitual que otras personas con, con muchas personas que, que sufren diferentes discapacidades y la verdad que mira ahora mismo estoy pensando en en dos colectivos que son las personas eh, sordas y las personas ciegas tanto para las personas sordas como para las personas ciegas bueno el acceso a las tecnologías coño pues fa facilito ellos la vida muchísimo eh, el hecho de que una persona sorda pues oye pueda eh, tener consigo un, un teléfono cool de esos que cuesten cientos de euros pero que, pero que, que lo canten todo hostia pues tiene una pasada porque casi casi que es bueno muy de yo ni se podría decir esto pero que sí puede decirse que que, que ven, no que ven gracias a, a, a que el teléfono sirve por ellos eh, las personas sordas pueden comunicarse yo al cuarto de, de, de una persona sorda que está de vacaciones ¿eh? en, la, en la terracina del hotel lo que hacía era poner el teléfono culiz tú delante de ella, ¿eh? prender ya hacer una videollamada y entonces pues dedicábase a, a asignar con otra persona que estaba al otro lado de la de la línea pues pues mira qué qué pasada, eh, mira qué verdadera pasada para ella, claro, ¿eh? Eh, entonces yo no llegué que, que sería contrario a las nuevas tecnologías, eh, soy precavido, eh, y veo que usase con un exceso que provoca de algunos males. A mí mismo, por ejemplo, me, me provoca un, un terrible mal, que el, el de el de bueno, cosas que antes me resultaban muy valiosas, pues ahora ya no me, no me resulten tanto. <risa> y Nix, que, que ya me, me conoce un poco bien, ya, ya imagina que voy a hablar de los Tijuana en Blue. Pues sí, no puedo evitar falar de los Tijuana en Blue. No porque sean el único caso en el que me pasó. Pasó muchas veces, pero pero acuérdame de ellos. No sé, porque son un grupo que me gusta mucho o que me gustó mucho. Bueno, y me sigue gustando la verdad. Y que en ese momento, cuando yo era mozo, pues no ya era fácil de, de conseguir la, la música de ellos. ¿no? Y, y yo tenía un tenía únicamente grabado en una cinta de casete, pues como ya os dice 40.000 veces, un, un disco de ellos. ¿no? Que no me acuerdo si era el, el la Bocajarro o ya era el, el, este que tenían compartido con los potato, no mal no me acuerdo. Pero sé que después, un día de repente, pues un amigo tenía en otra cinta grabada, tenía el, el sembrando el pánico. Y yo dije, madre de Dios, yo quiero grabamelo. Y fui una persona tremendamente feliz por tener aquel, haber conseguido aquel, eh, aquella nueva cinta de, de los Tijuana en Blue. Entonces, eh, aunque Nix eh, me pide la de los piratas de Tijuana en Blue, que ya la que venía en el, una de las muchas que venía en el, del compartido eh, con Potato, que ya no una gozada. Dame permiso, Nix, voy a poner otra. y eh, voy a poner otra que es de si, ese si disco eh, de si sembrando el pánico eh, y que Joder, pues a mí a mí prestarme de dios y ay, ahora de tanto falar perdí la no aquí tal <risa> sentí ya está, a ver si vos a ver si vos préstame, préstame la de dios Estamos hablando, mami, esto de de radio musical, oh yeah! Sí. Oye, mira, eh, eh, Nismak eh, me gustan todas, te toco hackeado. <risa> Oye, pues me alegro mucho. Pues mira, ya que estoy, ya que estoy aquí hablando de, de cosas que tienen que ver con la, con la música y poniendo cantarenos porque es la manera que me, que me estoy animando, Eh, vamos a continuar, vamos a continuar. Creo que tengo una por aquí que vamos a ver si la encuentro. Y que allí, eh, sí, aquí está, aquí está. Vale, perfecto. Eh, joder, y que tengo las dios de cantarinos guays aquí. Bueno, pues mira, voy a falar vos, eh, de una cosa. Eh, voy a hablaros de ese fenómeno eh, de, les, de los discos eh, alimenticios, discos alimenticios. Yo mismo discos alimenticios, non lle invención mía que hai un rapaz que, bueno, un rapaz seguramente tampouco lle cosa del un término ya más extendiu que fala de xires alimenticias cando se xunta la xente de una banda cualquiera de música que ya non toca, ya non saca discos e xuntese para facer unha xira Y, como él dice, una xera meramente alimenticia, porque ya no más ganar unos cuantos perres cuando toma el de perres, no ¿eh? ya ni mejor ni peor, pero ya pagan ganar perres. Eh, hay un caso ¿eh? de, de un grupo mítico, ¿eh? la banda más honrada que, que, que te han pisado este planeta en, en millones, en millones de años, y que sacaron unos, unos cuantos discos, ¿no? e sacaron discos incluso cuando uno de ellos morriera e incluso después de que murieran los dos, sacarse de algún disco post mortem. Y años después, el único que quedaba vivo, el que menos implicado estaba, estaba Namanda, decidió juntarse con con otra gente armar un disco nuevo, Y, y sacarlo a la venta con el mismo nombre del grupo Que formaron antes con esas dos personas que, que ya estaban muertes Y bueno, cayó y buah, de todo, llamarlo de todo eh, Aprovechado, Rata, Carroñero, no sé qué Pues yo que queréis que, pues diga Para mí personalmente fue un disco que me gustó muchísimo me Estaba yo esperando y sabía yo que, que en el chat ¿Eh? la mea Nix iba, iba a acertar el reto efectivamente escorbuto efectivamente escorbuto escorbuto son una pasada pero llega a mí personalmente si sí disco que, que que Paco el, el batería de escorbuto que el que ya era al menos implicado de del trío eh, sacó años después ¿eh? poniendo ahí el loma de escorbuto y seguramente solo para pa sacar un es ¿eh? un es cuantes perres a mí personalmente gusto me la de Dios A mí me gustaba mucho Nada nuevo me interesa Quiero afrontar lo que pasa de que estamos en el medio Y han ambos lados la mentira Los de desatar El desastre y la locura A la verdad se la calla Con un montón de mentiras Me quieren hacer creer De que estoy equivocado Tenés razón Otra vez perdí la cuenta Mis amigos Dónde Se debimos cuantos Soy uno más Uno de tantos Me quieren hacer creer que estoy equivocado Cuando pido en las paredes Lo que pienso del estado ¿Dónde están aquellos Que despiancen el razón Otra vez perdí la cuenta Ah, caballero, caballero, cómo te está gustando me eh, yo en el en el papel este de, de pincha discos, pego eh, radio fórmula, vistes, cago al balo que hay que hacer para no dormirse. Bueno, pues en este anedonia que no me parece anedonia porque está lleno de, de cantarinos. Voy, voy, voy a poner otro pero pero sí pero voy a voy a presentarlo de esta manera ¿eh? de esta manera que lo que lo fago yo pues pues vamos a ver lo primero ya que tengo que, que, de, que topar el cantar en sí lo tope lo tope vale eh, no llevo eco, caso no llevo eco, caso de de los los escorputo eh, a petas me ahora de una de una banda una banda que, que en este caso no lle no lle ibérica En este caso una no ibérica. En este caso, bien de ese de, de, si, de si país en el que ahora reina, reina eh, Donald Trump, ¿eh? o va a reinar, qué sé yo. O igual si es tan malo como, como cuenten, igual que por una escalera, o igual buscó y alguna bala perdida, o igual agarro una enfermedad terminal, qué sé yo. Si es tan malo. Yo tengo que pensar que igual no es tan malo, porque si fuera tan mal de él. Y que es algo bueno, tiene que tener, joder. ¿eh? De, de mano, va a ser todo mucho más divertido. Seguro que va a ser más divertido que si hubiera ganado la, la, la otra Rusia Sí, va a ser divertido. Por lo menos vamos a mirar y vamos a reírnos un poquillín. ¿eh? Y, y como dicen los de la polla en un cantarín. Si todo va a acabar, <ríe> gratis lo voy a ver. Y si todo es igual, también seguiré. Y como decía no sé quién en un, en un blog, cuando la cosa... Eh, estaba, estaba muy chunga de, de temas de crisis y tal. Decía, mira, yo lo que voy a hacer es eh, comprar una, una silla una silla plagable eh, y buscar un prado a Falladizo por, por naranco y sentarme allí a ver cómo, cómo revienta todo. <risa> una cosa muy guapa, muy guapa eh, para pa, pa hacer. Bueno, pero que estaba yo hablando de eso de, de grupos de. De, del sitio este y donde va a emperar Trump hey, esta vez Nix confundióse no, no me refería a Reigns against the Machine es que yo lo que me dice lo que me dicen en el chat no, no es Reigns against the Machine son bastante más clásicos son bastante más clásicos aunque después lo que pasa es que eh, no es como no como el caso de, de Nantes de de Scorbuto eh, en, el, en el que, bueno pues eh, el Batera que yo lo único que queda vivo volvió a mental el grupo. En este caso sencillamente ya que marchó el que era el, el cantante, el, el líder del grupo y los demás bueno pues decidieron decidieron seguir. ¿eh? Y hubo muchos que dijeron, ¡bah no! Sin él ya no son ya no son el grupo y una vergüenza porque tal. Llegaron eh, unos, mira voy a voy a darte más más pistas, Nicks. Eh, y eran unos eh, podía decirse punkis. Yo sí, ¿verdad? Que el show sonido... Bueno, pues, recuérdame eh, mucho al, al punk americano. Eh, seguramente la solo temática no tiene absolutamente nada que ver con el colpunk, punk, eh, no siendo de algunas veces. Eh, la solo temática va más con el tema del seco billy, quizá, no sé. Eh, y la show estética tremenda, la so estética tremenda de, de maquillaje y eh, y terroríficos son terroríficos. Yo cuido que con todos estos pistes eh, ya sabréis a quién estoy refiriéndome. Estoy refiriéndome a, a los Misfits, eh, Los Misfits, los la banda de, de Detroit, si no me equivoco, que en un momento dado el son el so cantante, eh, el Cantarín de los de los Misfits, que era Glenn Danzig. Decidió dejar la banda, decidió, bueno, llevarías a matar con los demás, o qué sé, yo el motivo por el que marchó el caso, que marchó, y marchó, y que ellos sacaron un disco, y también hubo mucha gente que ellos, qué sé ellos se en enriba, a mí ese disco, el American Psycho, personalmente, y es de los que más me, me presten de, de los misfits. Eh, eh, allí todo estoy estoy en vez de lo importante que es la música de, de fondo para pa hacer para hacer radio eh escoger una música de fondo falleiza eh, esta música por ejemplo es muy guapa para para un programa de hablar pero eh, no es muy guapa que digamos para un programa musical como está resultando ser este día esta noche. Eh, Nix, Que ya es en Nix en el en el chat, que dice que que ya ya que que ya sabía que que los miffis. Lo que pasa que no se acordaba del nombre, ¿eh? Al acordabase nada más de la de la calavera, Y de la calavera los miffis. Dice, "Así no que no perdí. Te que adelantaste te Hombre, no sé yo, eh, no sé yo si va a ser que la moza esta tiene tiene mal tiene mal perder. Eh, bueno, antes hacía me falaban de, de los reyes Agents de Machín. Hombre, pues alguna de reyes de Machín, yo creo que, eh, creo que que tengo que poner mm, para ir, para ir terminando. Oye, siento, siento mucho, de verdad, <risa> porque tengo que, tengo que ir acabando ya. Estoy con un poco más, estoy con un poco más. La prueba ya que estoy haciendo un, un programa musical. Esto no es, no es propio de mí, ¿verdad? No lle, no en absoluto propio de mí, pero pero pero bueno, oye, en fin. De en cuando yo lo que hay, ¿no? ¿Eh? Y, y gracias que por lo menos tengo una persona en si no ya, ya tenía, ya tenía marchado aquí. Mm -hmm. Ahora sé sí que sí, ahora sí que sí, yo no doy pomas. Eh, eh, eh, Perdona, perdona ahí este, este vaído chungo que me dio ahora. Ya que a ver, ya ya lo siento esta esta noche acaba de ser Una neudonia muy rara, ya sé que esto no parece ni tan siquiera neudonia, oye, siento lo mucho. Eh, ¿sabes lo que pasa? A ver, cuánto os lo borro para que para que lo sepáis. Eh, yo en antes, eh, En entonces hubo un tiempo en el que, oye, pues si un jueves estaba sin nada de, de casado, de jodido, de tal, pues podría llegar a ser caso de que, de que no viniera. Pero, pero ahora, eso, eh, eso que tengo dicho tantas veces y, y que incluso casi el entamo podría decirse que fue ya hay más de nueve años El motivo por uno de los motivos por los que por los que anedonia se consolidó eh, y era porque este espacio, eh, este esta orina, más de una hora, o menos, a veces menos en la, en la radio, eh, supone un, una actividad muy ansiolítico para mí. Estoy ahora mismo, digamos, en una situación bastante, bueno, pues, bastante ansiosa, ¿eh? No hay nada nuevo, porque yo estoy así más tiempo que de otra manera, pero bueno, el caso es que ahora necesito venir, ¿eh? Necesito venir porque ahora sí que pude experimentar que el fecho de estar en la radio, de hablar a través de, de este micro, de, de ver, ¿eh? Eso es el lloz de cine, es oscilar cada vez que falo, cada vez que, que pongo cantar de ver cómo van avanceando las líneas de la grabación. Todo eso resulta más ansiolítico y entonces es, tengo que venir, tengo que eh, tengo que estar en este sitio. Y si tengo que venir a, a hacer un poco en el mogol y eh, en un hacer un programa curioso tal tal, es exactamente igual. Yo cojo y Coyo y vengo. porque, joder, estoy a gusto aquí y necesito tal. Así que, bueno, pues esta noche ya que se sabía que, que no iba a ser quien a, a fijar un, un discurso, bueno, un discurso coherente nunca, <risa> nunca, nunca. Toda la historia de Nédon, nunca nunca no filé un discurso coherente. Pero bueno, hay días como como por ejemplo hoy que menos todavía. bien. Sí, habitualmente mal. Hoy menos todavía. Hoy menos todavía bien y bueno, pero viene igual. Tenéis que venir igual. Necesitaba venir igual. Y bueno pues ahora vos explico lo de lo de eh, ese vaído chungo de de Nantes con madre Dios Bueno pues yo porque decidió a, a Niels ya que ya la, la chatera que se metió esta noche decidió venga pues ya como voy a como voy a terminar oye cualquiera que quiera saber conocer la la, la conversación un tiene más que meterse al al chat eh que está queda todo ahí Eh, dice yo, venga, pide la, la, la última canción, la que quieras Y, y dime ella, una de héroes, de héroes del silencio yo, eh, yo me pongo mal eh. Hombre, que en Andedonia suena absolutamente de todo Pero yo cuido con una persona que en el Sodea Tuvo el, el carnet del club de enemigos de héroes del silencio No tienen que poner héroes del silencio A ver, hombre Menos mal que me dices, se ríe ella misma y me dice no, no, sorpréndeme. Bueno, anda, pues vale. No sé, tengo aquí muchas, tengo aquí muchas, pero mira, voy a poner una que la verdad que me mola, me mola mucho. Bueno, todos los de, este, los de esta lista de reproducción, la verdad que, que me mola mucho. Pero hoy, hoy voy a despedirme con una que me parece un pedazo temón, un pedazo de temón. ¿eh? Un pedazo de temón. de una banda que que musicalmente tuvieron el son momento eh, después pasaron a gustar menos porque pasaron de esa era, de tener un sonido muy muy punk además un sonido punk bueno pues pese a que ellos lleguen y, eran, y eran ibéricos y eran de los vascongares tenían un sonido punk que sonaba bastante británico ¿eh? y por ese motivo que se me gustan más ya sabéis que me prestaba mucho del el punk británico y a lo mejor por ese motivo me gustaban después perdieron perdieron mucho porque se convirtieron en heavies y yo mira el heavy ya me tira menos me tira menos hay hay temas que me gustan pero bueno pues ya ya no un tanto ideológicamente miedo me tiene miedo porque vamos es que contaban ya más de macarrismo que de otra cosa en un tiempo en el que estábamos abezados a que el punk que venía de les, de les vascon gays tuvieron componente sociopolítico fuerte bueno pues no llega no el caso indasina eh, me parece que, que esta gente tenía sobre todo los entambos de algunos cantaninos realmente prestosos hay dos que si no me equivoco fueron el, el de de debut que bueno el de debut no pero bueno uno de los primeros que son una verdadera pasada hacen en uno de esos el que el que voy a poner esta noche como el programa fue raro pues no voy a terminar con los defcon 2 bueno me apetece esta semana otra semana ya acabaré otra vez con los defcon 2 vale esta semana voy a terminar con los cicatriz ¿eh? con los Zika y voy a poner el cantar enemigo público porque esta semana fue un un poco rara. ¿eh? Esta semana fue un poco rara. culmina con una anedonia inda más rara. Eh, entonces, bueno, pues voy a pedirme terminar de otra manera. Yo termino con este enemigo público que, bueno, pues que lo dedico, por supuesto, a las personas que tuvieron sintiendo anedonia esta noche a través del 107.3 de la frecuencia modulada o a través del ww.radiocuk.org Por supuesto que también está dedicado a todas las personas, a todos, a todos, una una ni una otra, esta sí esta, no, no, a todos, a todos, es que de alguna vez lo ¿eh? en el futuro lo descargan el podcast, o lo sientan en diferido, o lo que sea. Y yo por supuesto que especialmente, como no podía ser de otra manera, ¿eh? la única persona que estoy seguro, ¿eh? seguro ciento por ciento que sintió este programa ¿eh? en directo ahora mismo seguro que hubo más pero no estoy seguro pero pero nix estoy seguro que sí hace nada que bueno pues mira para ella va dedicado y cantar que tanto me prestan de los cicatriz eh, cuidadín aunque no me ponga el cantar ¿eh? cuidadín que no me busco ya, vale venga Vámonos la semana que viene Sí ¿Seguro? ¿Quedamos, eh? Venga, pues hasta la semana, hasta la semana que viene, ¿vale, colegas? Venga, oye, que os preste este cantar raro con el que terminamos hoy este programa tan raro. Venga, hasta la semana que viene.